Glorieta, con Rosemary Alonso. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Elche... ...después de presentar ese libro El Pantano de Elche... ...un entorno natural por descubrir... ...va a ofrecer mañana sábado una salida de explorador... ...desde las 4 de la tarde hasta las 7... ...para divulgar la fauna, flora y geología... ...que encierra este paraje natural... ...para conocer cómo se va a realizar esa salida... Contamos con Asier Rodríguez Oliden. Él es monitor de medio ambiente. Muy buenos días, Asier. Hola, buenos días. ¿Por qué de 4 a 7 de la tarde? Porque habéis escogido este horario por la tarde. Sí, pues eh, normalmente esto está dirigido a las familias y yo entiendo que hay personas que trabajan el sábado por la tarde o sea por la mañana ...tienen la tarde libre y es la idea de que llegue a más gente ¿no? ese horario es muy asequible a muchas familias ah, yo pensaba que la los motivos eran algo más románticos que igual eh, queríais también vivir la experiencia de ver un atardecer allí en el pantano para mí lo ideal sería ir un día entre semana en horario laboral y escolar para estar lo más solos posible. Quiero decir, yo lo haría un miércoles de 11 a 2 y yo me aseguro que en el pantano estamos solo mi grupo, que yo guío y yo. ¿Eso significa que esta zona es muy transitada los fines de semana? Sí, yo, yo por suerte vivo muy cerca del pantano y por mi trabajo pues voy muchas veces, llevo a amigos de excursión, eh, familiares y obviamente los fines de semana está muy transitado. Pues cuéntame, ¿qué es lo que más gusta al visitante, a los exploradores? Porque la, la salida de mañana, ¿en qué va a consistir? ¿A qué zonas vas a llevar y qué vas a mostrarles? Sí, en principio la, la zona de quedada es el, el, el merendero, el verenador. Es de fácil acceso, hay mucho sitio para aparcar y de ahí sale una ruta que, que es muy bonita porque pasas por un cortado, una, digamos una, una montaña que, que revela ...es la roca madre, ¿no? Y por ese cortado continúas, digamos, el, en un camino muy bonito... ...entre plantas y tal, y apareces en un mirador de, de lo que es la presa... ...y es un paisaje chulísimo. Claro, la intención no es hacer muchos kilómetros... ...sino que en el corto recorrido la gente pueda eh, fijarse en los detalles pequeños, con la mirada de un niño, con prestar atención en la naturaleza, en lo que nos rodea y observar hasta lo más pequeño, ¿no? como puede ser una flor o el, el recorrido que hace una, una hormiga. ¿De ahí que recomendáis que traigan sus lupas, sus brújulas? ¿Por qué porque estos, eh, o incluso los tarros transparentes y pinzas? porque estos utensilios? Sí, yo quiero transmitir a, a, las, a las familias, sobre todo a, a los padres, ¿no? que el coleccionar objetos que te que te llaman la atención y que te gustan es una cosa de, que hacen los científicos, los artistas y también los exploradores. ¿no? Ellos tienen se fijan en cosas que otros no se fijan. Y que decirles a los padres, no te preocupes si, si, tu, si tu hijo vuelve cada vez de... de de la calle y vuelve con objetos es porque él está desarrollando dentro de sí un pues eso, una curiosidad. Y esa curiosidad hay que fomentarla. Con... Ya, ya, pero ¿qué se pueden llevar del pantano? No van a... ¿Qué no, no aconsejas para que se lleven del pantano? Yo, por ejemplo, les digo no llevaros seres vivos, pero sí a lo mejor pueden encontrar piedras que les hayan llamado la atención por su tacto o por o por el color, o pueden llevarse eh, también una, una imagen, una, hacer fotos a algo que les guste, claro, obviamente eh, vamos a hacer un impacto mínimo porque lo que queremos es respetar el entorno y eso lo explico también. Pero al ser exploradores nos llevamos una experiencia de, de, de apertura, de decir, me gusta coleccionar cosas, pero me gusta también coleccionar experiencias, por ejemplo. ¿Quién se puede apuntar a esta salida o ya están las plazas ocupadas? Sí, bueno, o sea, las plazas se llenaron el primer día me han dicho los de la universidad la oficina ambiental me dijeron el martes por la por la mañana abrimos eh, la actividad y a pocas horas ya estaba ya estaba completa vale entonces no podemos decir a nadie que pueda que se inscriba en esta salida pero sí podemos eh, reflejar en esta entrevista lo que muestras a, a quienes van contigo has dicho que las rocas los minerales la flora Y la fauna, ¿qué tipo de fauna os da tiempo de ver en ese tramo tan tan pequeño que es desde el merendero hasta la presa? Pues nosotros vamos a encontrar restos de o rastros de fauna, como pueden ser zorros, huellas de jabalí, que son los más animales más grandes que habitan en el pantano. Vamos a ver un muchos pájaros, eh, también en, en la laguna vamos a ver los, las aves acuáticas y luego las los insectos, saltamontes, hormigas, gusanos, todo, que es con lo que, digamos, más podemos interactuar de acercarnos, ¿no? Y en cuanto a la vegetación, también, que es lo, lo más frecuente? Pues eh, la vegetación típica de aquí del Mediterráneo eh, son las plantas aromáticas, que... ...normalmente pues eh, nos, a, nos atrae la, los aromas... ...las plantas las solemos... ...hablamos de los usos de las plantas... ...que se le han dado tradicionalmente... ...y luego vemos que también hay otras plantas de fuera... ...como eucaliptos... ...algunos pinos que han hecho de reforestación... ...ales antiguas... ...también tenemos el esparto... ...que ha sido utilizado para siempre... ...para hacer un montón de utensilios... ...y vamos un poco hablando de todo... Y en cuanto a los minerales, ¿cuál es el más frecuente que se puede encontrar? ¿Qué tipo de, de roca es esa roca madre que dices que se puede ver en uno de los tramos? Sí, bueno, aquí la, en el tema de la geología pues eh, encontramos que toda esta zona donde vivimos en la época de los dinosaurios por decirte así estaba sumergida eh, bajo el, bajo un mar antiguo y entonces encontramos eso areniscas fósiles hay muchos fósiles en el pantano que tienen que ver con, con esa época de bajo el bajo el mar y bueno hay, hay una evolución De, de rocas y a veces en esos cortados podemos observar cómo las edades geológicas que son de millones de años se está, están reflejadas como si fuese eh, una guía o un libro que te dice las etapas de la, de la vida en la Tierra. Se pueden ver fácilmente. Bien, pues ¿cuál es el objetivo de estas salidas? Pues sí, el objetivo es Dar a conocer eh, el pantano de Elche y sus valores medioambientales, conocer el patrimonio natural que tenemos aquí cerca de, de, de Elche, que es para todos y que lo que queremos es que se quede en el mejor estado posible para, para el futuro, para nuestros nietos y y todos los que vienen después. ¿Es la primera salida que realizas, Asier, o son periódicas? En el 2023 es la primera salida, pero llevamos haciéndolo dos años, 2021, 2022, conmigo, eh 2023 y más adelante, entonces haremos salidas de cada 15 días, con temáticas diferentes. ¿Temáticas? Y todo tiene tiene relación con el pantuano y su, y sus valores, que son naturales y también eh, históricos. O sea que a partir del sábado, cada 15 días, vas a volver otra vez a subir al pantano con más grupos de gente eh, coordinados eh, desde la oficina ambiental de la Universidad de Elche con temáticas diferentes, pero ¿qué temáticas eh, son las que abordas tú como monitor medioambiental? Pues es que, claro, eh, el tema de la educación ambiental es muy amplio, ¿vale? Entonces le llaman... Eh, normalmente dicen que es una herramienta transversal que puede tocar todos los temas. Ciencia, pero también puede ser hacer poesía naturaleza o puede tener que ver con, con el arte. Entonces... Eh, Son temáticas muy muy diferentes. Y la de explorador por un día pues está más eso enfocada a familia. Hay otras que están enfocadas más a adultos. Y bueno, ir, ir, ir intercambiando... ¿También a, abordas el patrimonio hidráulico o el patrimonio histórico que pueda haber en el pantano y arqueológico? Sí. Eh, estoy preparando una actividad que sería ya para otoño, que es parecida a esta, que sería arqueólogo por un día... Entonces sería ir al castelar con familias y con algún profesional que me acompañe, que sea arqueólogo, que yo no lo soy, y hacer una pequeña muestra de lo que un arqueólogo busca y quiere hacer y las herramientas que usa y todo eso. Pues, Entonces, esa la estoy preparando. Pues muchísimas gracias, Asier, por divulgar esos tesoros que encierra el Pantano de Che y su entorno. Pues muchas gracias a vosotros por darme voz. La glorieta, con Rosemary Alonso.